Uh -huh. Hugo Pacheco es docente、eh, hace muchos años, no vamos a contar cuántos、eh, aquí en j u g o s S.E.P.A.S. y también está participando de la convocatoria para este próximo sábado、eh, 25 a la 1 de la tarde, justamente ahí en el predio límite entre j u g o s S.E.P.A.S. y p r e s i d e n t e e r q u i bajo la consigna No al Matadero. ¿Por qué, Hugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel.、Eh, en sí te voy a sacar un poquitito.、Eh... Del protocolo、sí. de, de, de las preguntas.、Uh -huh. Primero, más que nada, para presentarnos. Porque creo que un barrio tan olvidado como Sanatillo, que tenga como una situación primigenia, un acto de arrojo y de organización, en contra de los que quieren avasallar su derecho, es muy importante presentarse con nombre y apellido.、Uh -huh. Nosotros somos Comisión Barrial, Sanatillo le dicen no al matadero. Más que nada porque <coughs> a veces. Desde、eh, el e m b a n t e n a m i e n t o de algunos dirigentes, más que nada políticos de turno, preguntan siempre r e s p e c t i v a m e n t e ¿y quiénes son? Nosotros somos el barrio. Nosotros somos las fuerzas vivas de la comunidad. Nosotros somos los que nos autoorganizamos para evitar el atropello de los dirigentes de turno que, de manera ilegítima, no escuchan el clamor de un barrio muy olvidado en el distrito de José Cepaz. Y en la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son los de la Comisión Barrial? Las fuerzas v i v a s de la comunidad, porque siempre tratan de buscarle, dentro del de nombre identitario de un grupo o agrupación, quiénes lo conforman. No importa quiénes lo conforman. Acá es Sanatilio que se pone de pie para tratar de evitar el avasallamiento de derechos y la intentona del intendente municipal y de los concejales de instalar. Una obra que en realidad no es una gran obra, que supuestamente va a traer trabajo, que en general no va a producir grandes、eh, cantidades de cupo de mano de obra, pero que va a redundar y devenir en un p e r j u i c i o terrible para la comunidad. La organización del barrio se da producto de que estamos cansados de que de manera constante San Atillo sea el basural del distrito.、Mm. Vos habrás visto viniendo para acá como si fuera una película prácticamente de terror. La polución ambiental que crea y propicia la cementera que tenemos acá cerca. Uno por ahí ingresando a San a t i l i o se da cuenta cómo la polución ambiental está a la orden del día acá. Sobre eso tenemos una recicladora. Con todas la, la, las cuestiones de perjuicio que generan a la salud. Un basural a s i l o abierto que ahora lo quieren, lo quieren、eh, rellenar. Ahora, no sabemos con qué intenciones, porque a veces uno empieza a sospechar. Cuando por ahí todas las obras que se hacen redundan en un perjuicio para la comunidad, empieza a sospechar cuáles son las verdaderas intenciones que tienen los personeros políticos de hoy por hoy. ¿Qué nos reúne y cuál es el objetivo? Defender los derechos legítimos de todo barrio, de toda comunidad, a ser escuchados. Nosotros, como Comisión Barrial, le decimos no al matadero. Y tenemos, y tenemos los por qué. No es que es una cuestión caprichosa porque no nos gusta. Sabemos a sabiendas de la experiencia de otro distrito lo que representa un matadero. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no lo ubican en otro lado si es que no va a producir contaminación ambiental?、Sí. ¿Por qué en un barrio tan castigado y olvidado, donde no tenemos cloaca, como dijo el compañero, no tenemos gas natural, no tenemos agua corriente, no tenemos servicio de recolección de basura? e s t á Porque seguramente nos van a decir, no, sí, recolectan la basura. La basura está a veces、eh, concentrada en un lugar, en una esquina, tres, cuatro, cinco, a veces. Una semana. Soy vecino de acá del de barrio b o c e t i c h En forma constante vemos los perjuicios que tenemos producto de las obras que faltan. ¿Quieren generar empleo? Podemos hacer un montón de cosas para hacerlo, para que la gente tenga un trabajo genuino, pero que no redunde en una obra. Con intereses a veces un poco pérfidos que no sé a quiénes benefician.、Okay. Si esto implicaba un desarrollo para el barrio, la verdad que están completamente equivocados y se ve que hace mucho que no se embarran en Sanatillo para saber cuáles son las verdaderas necesidades.、Okay. No necesitamos un matadero. Necesitamos que se nos respete y que se escuche la voz del barrio.、Eh, Cintia y Hugo, ¿ustedes pudieron escuchar lo que dijo el intendente? ¿Qué opinión le merece esto? Mirá,、eh, la verdad que causa un poco, por un lado,. Los sentimientos son encontrados, ¿no? Un poco de bronca y un poco de pena. Un poco de pena producto de la casta política que nos gobierna. Porque creo que todo funcionario tiene que tener una escucha atenta y respetuosa del clamor de cada uno de los barrios, las comunidades y sus necesidades. Hay cambios que se dan desde la escucha de las bases mismas de la comunidad y no desde lo que él cree que a nosotros nos va a hacer bien. Tener esta afrenta, tener esta actitud. Prepotente, como diciendo y ninguneando a los barrios, habla muy a las claras del tipo de gobernante que tenemos hoy por hoy en el distrito. No es que algo se pone porque yo lo quiero o porque se me antoja. Algo se pone porque realmente va a r e n d a r en un buen desarrollo y en un beneficio para una comunidad. A las claras, ningunea y descalifica, y eso es lo que causa bronca también en los barrios. Lo que pasa es que existe un temor, Daniel, eso es una cuestión muy, muy clara.、Sí. Hoy por hoy, José Sepas, como muchos de los bastiones del conurbano, están dirigidos por la política punteril, donde nadie se quiere mostrar por temor a represalias, por temor a una p e r s e c u t a que generalmente se da. Y si uno por ahí dice que esto no va a pasar, la verdad que nació en otro país o no radica en este planeta. Causa bronca, causa pena. Nosotros, si él lo quiere poner igual, nosotros vamos a resistir igual. Le respondemos con la misma moneda. Que lo ponga o que lo intente. Nosotros vamos a ir con todas las de la ley. Este argumento de que, que el esgrime, con muy poca cintura, y no lo digo de manera retratada o figurativa por la cintura, lo digo más que nada, muy poca cintura política, es porque no atienden al reclamo legítimo. Uno de los argumentos con respecto al matadero es que va a crear puestos de trabajo. Digo, bueno, que cree puestos de trabajo con obras realmente que redunden en un desarrollo de, del barrio. ¿Cuántos.? ¿Cuántas obras necesitamos en el barrio realmente para vivir en condiciones? ¿Cuántas cosas se necesitan en las escuelas? ¿Querés crear trabajo? Bueno, reactivar el polo productivo. Las escuelas, este año no comenzaron las clases, las escuelas secundarias nuevas, porque no había ni silla ni mesa. El polo productivo, ¿qué hace? ¿Querés emplear a gente? Ahí tenés un polo productivo.、Eh, contratá mano de obra, trabajo legítimo para la gente y hace. ¿Querés generar、eh, puestos de trabajo? Bueno, cooperativa a través de la municipalidad, como las tantas que hay. El 80% de las calles de José c e Paz que no están asfaltadas y muchas de ellas que figuran asfaltadas, que asfalten. Obras para la gente. No entran ni las ambulancias. Las maestras no pueden llegar a las escuelas. Que lo hagan. ¿Va s a generar、eh, carne a bajo costo? Le digo, a la flauta. Ese cuento lo vengo escuchando desde los prolegómenos del e mercado c o n c e n t r a d o r Sí, para eso era el mercado c o n c e n t r a d o r supuestamente. Claro, y vos vas y la comida, hay veces que tenés un poco de suerte porque te levantaste con el pie derecho, yo diría el pie izquierdo, eh, eh, y conseguís algo bueno, pero si no, si no eh, tenés eh, alimentos eh, muy malos o igual el precio que conseguís en otro lado. O sea que, que, que no me vengan con ese cuento, como vos lo dijiste muy bien, más allá que no se note en mi actitud muy juvenil, 20 a ñ e r a hace 25 años que estoy en Estrito trabajando y ya no va a venir un tipo con estas características, con todo el respeto que me merece por la investidura, pero no por lo que hace y lo que dice,、eh, a decir y ningunear con esta verborragia prepotente de que va a traer este tipo de obra algún tipo de beneficio para la comunidad. ¿Querés hacer obras? Nos faltan jardines maternales, municipales. Que para、eh, la cuestión educativa es necesaria y está dado por ley. No tenemos en José Cepaz.、Mm. Muchas chicas no pueden ir a la escuela, embarazadas, en la escuela secundaria, porque no tenemos jardines municipales. ¿Querés hacer algo? Bueno, tenemos acá un hospital que se está cayendo a pedazo. s Tenemos escuelas que se caen a pedazo. s Para hacer cosas hay muchas. Que no nos vengan que el matadero va a redundar en 20 puestos de trabajo y que a h o r en qué condiciones van a trabajar. Porque hay que también tener en cuenta el costo-beneficio. ¿Cuáles son los perjuicios que van a traer? Quería aclarar una, una cosita. La verdad que es muy bueno lo que dice Iván, más que nada para que quede bien en claro que el reclamo es legítimo. Porque lo primero que salen ¿no? a, a decir, como para deslegitimar cualquier tipo de organización o movida barrial, es que tiene una intencionalidad política. Acá la única intencionalidad es. Defender el derecho a ser avasallados por un proyecto que no va a r e d o n d a r en nada positivo para el barrio.、Mm. Nada más, y está muy bien lo que dice Iván con respecto a este tema. Por eso, la consigna y la única bandera en la actividad del día sábado va a ser: Sanatiro le dice no al matadero.、Mm. Acá no hay una bandera más alta que otra que no sea la única consigna la única bandera que nos embandera a todos. Nosotros en el barrio no queremos este matadero, por todos los perjuicios que vaya a traer. Con respecto a este tema. Nosotros lo, lo, lo retamos públicamente, no retar de, de, de decirle enojado una cosa, lo retamos públicamente a cada uno de los concejales del de honorable Consejo deliberante de José Sepas y también del intendente a debatir si quiere con nosotros con respecto a esto. El ninguneo, así de manera pública, con aplaudidores pagados y públicos que están detrás de una intencionalidad política con respecto a este tema, a nosotros no nos hace m e c h a n i nos causa ningún tipo de temor. Retamos a t o d o y nos gustaría estar en la sesión. Donde se trata este tema, si es que se trata, porque si uno va al Consejo Deliberante, levantan toda la mano antes de que se diga qué se está tratando.、Okay. ¿Está? Queremos estar para que la voz de San Atilo se escuche en todos los lugares que se tienen que escuchar. Nosotros nos disponemos, como comisión, como vecinos, como fuerza viva de la comunidad, a debatir si quiere el señor intendente para que vea que nosotros no estamos en el plano de la ignorancia desconociendo los perjuicios que puede tener una obra así. Y con cada uno de los concejales. Que levantan la mano realmente, que me parece que son los que tienen que leer un poquitito para saber que en vez de representar al barrio, lo que están haciendo es levantar para quedar bien con un señor intendente. Si sabe tanto de que esto no, no va a perjudicar a la gente, ¿por qué no hace caso a los pedidos de informe? ¿Por qué no lo manda de manera escrita lo que va a hacer y el impacto que va a traer? ¿Por qué no muestra? Porque cuando yo quiero hacer algo, primero. Tengo que levantar una pared a algo, hago mediciones, ¿no? un plan, o un proyecto previo, algo escrito, seguramente lo hace él también.、Eh, un impacto ambiental. No puedo decir no contamina, a no ser que el señor se haya recibido en algún lugar de ingeniero en ecología y demás,、mm. y que sepa a sabienda, antes de saber lo que va a poner, de que no va a perjudicar ni contaminar a nadie. El impacto ambiental no está. Con respecto al argumento de que.、Eh, para, ¿Por qué se queja Derqui? Si el acceso no se va a ver perjudicado, vamos a hacer una gran vía, tres manos para allá, que lo haga antes entonces. ¿Está? Las cosas no se hacen de atrás para adelante. Impacto ambiental para saber el impacto real. Las rutas para tener el acceso que merecemos. Y ¿Está? que si no está n matadero, l o s v e c i n o s pueden u s a r igual, ¿no? El... Exactamente, exactamente. Y bueno, y saber que la consigna es muy clara y que estamos invitando para el día sábado que San Atilio se tiene que levantar. No podemos、eh, permitir un atropello más. A todos los vecinos, nosotros los convocamos desde acá, como lo ha dicho Cintia, como lo ha dicho Juan, Emiliano, Iván, los invitamos a que nos acompañen. En algún momento tenemos que abrir los ojos, eso nos tiene que mostrar hacia dónde tenemos que mirar y esa mirada nos tiene que movilizar. Los esperamos el día sábado,、uh -huh. está para que nos acompañen, nos acompañemos entre todos para evitar este tipo de intentona municipal.